Los medios evolucionan y Los Santos Times no se queda atrás. Noticias de última hora, primicias exclusivas, rumores calientes y mucho más. Los Santos, los Santos Times. Times. Entérate de todo lo que ocurre en la ciudad. Comparte tu testimonio y forma parte de nuestras publicaciones. Descubre los negocios y sitios más destacados. Además, puedes promocionar tu empresa a través de nuestros medios de comunicación digitales e impresos. Sé parte de la comunidad mejor informada. Los Santos, Los Santos Times. Times. Contáctanos al 593012 o dirígete a nuestras oficinas ubicadas en la casa número 2630, piso 9 en Rodeo. ¿Y tú qué esperas? Únete ahora y no te pierdas nada. Te esperamos en nuestra web oficial. Para más información, puedes encontrarnos en la web de la alcaldía como Los Santos Times. Tu voz, nuestra portada. El periodista va más allá de una profesión. Es una actitud ante la vida. Un compromiso que, una vez adquirido, no admite marcha atrás. El periodismo es inspiración. Es una práctica real de la libertad. Únete al equipo de Los Santos Times.